Cuentos de hadas españoles Los mejores amigos para siempre Érase una vez en un pequeño y feliz pueblo Vivían Hugo y Elsie Que siempre estaban juntos Y nunca se separaban Mira Elsie, un rey elfo ¿No te parezco fuerte? Yo podría ser un rey elfo ¿Veos mis orejas puntiagudas? ¡Ah! Oh, bueno, entonces, yo podría ser una linda bruja. Eran realmente grandes amigos y nadie podía separarles. Pero a diferencia de estos dos que se tenían el uno al otro, en lo profundo del bosque vivía un joven enano llamado Kobe, que no tenía ningún amigo. Mamá, salgamos a ver a las hadas de las vallas, ¿vale? Ah, oh, Coby... ¿No ves que estoy ocupada limpiando? No puedo salir contigo ahora. Entonces, ¿puedo salir yo solo a jugar, mamá? Cariño, ya te he hablado de los malvados y hambrientos trolls que deambulan por este bosque y salen principalmente cuando es... De noche, ya lo sé. Pero tendré mucho cuidado, ¿vale? Lo siento, Kobe, pero vas a tener que quedarte aquí. ¿Por qué no juegas con uno de tus juguetes? Ay, sí, mamá. Más tarde, Kobe fue a buscar a su madre. ¡Mamá! ¿Ya está la comida? ¡Oh! Mamá está dormida. Esta es mi oportunidad. Tengo que salir ahora mismo. Kobe se escapó silenciosamente de su casa y se alejó rápidamente. Y pronto llegó al pueblo. ¡Guau! ¡Cuánta gente! Nunca antes había estado en una aldea humana, ¿eh? Kobe vio a Hugo y Elsie jugando muy felices juntos. ¡Son niños! Sería muy feliz si pudiera hacerme su amigo. ¿Pero cómo? Oye, Hugo, ve y escóndete hasta que cuente hasta 10. <risa> ¡No me encontrarás! Cuando Elsie cerró los ojos... Coby vio su oportunidad y fue silenciosamente hacia ella. Coby ¡Ah! la hechizó y pronto quedó hipnotizada y le siguió a todas partes. Después de un rato, Hugo se cansó de esperar y salió de su escondite. ¡Elsie! ¡Qué raro! ¿Se habrá ido a casa? Elsie estaba con Coby, que le había llevado a otro lugar. Estaba hechizada, pero Coby era un joven elfo y su magia era débil, así que finalmente se despertó. ¡Ah! ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Y quién eres tú? Me llamo Coby y quiero que tú juegues conmigo. ¿Qué? Pero no te conozco. No quiero jugar. Llévame a casa. No, te he visto jugando con ese chico. Así que también puedes jugar conmigo. Venga, no seas tan gruñona. Venga a jugar. Kobe le mostró a Elsie unas mariposas revoloteando. Le ofreció deliciosos chocolates e incluso hizo muecas para hacerle reír. Pero Elsie estaba asustada, no era feliz. Ella no sabía que Kobe solo quería jugar. Ella pensaba que era un enano malo por haberla secuestrado. No sirve de nada. Lo he intentado todo Y ni siquiera te ríes Solo quiero irme a casa Ay, Supongo que he hecho algo malo Ya ves, no tengo amigos y solo quería poder jugar con alguien Lo siento mucho Al escuchar eso, Elsie sí pensó para sí misma Oh, la verdad es que no parece ser tan malo Pero no puedo confiar en él Tal vez si juego con él me llevaría de vuelta a casa. Bien, jugaré contigo, pero después me llevas a casa. Kobe estaba extasiado. Prometió llevarla a casa y ambos jugaron felices el uno con el otro. Mientras tanto, en casa, Hugo les había dicho a todos que Elsie había desaparecido y ahora todos la estaban buscando. ¡Elsie! Oh, Elsie, ¿dónde te has metido? Todos estaban muy preocupados Buscaron durante horas hasta el anochecer Finalmente, todos se fueron a casa muy tristes Los padres de Elsie dijeron que unos gitanos se la habían llevado Pero Hugo pensó que tal vez una criatura mágica se la había llevado De vuelta en el campo de las flores, Elsie miró hacia el cielo ¡Coby! ¡Debes llevarme a casa ahora! ¡Está ¿Oscureciendo? ¿Oscureciendo? Pero tu casa está... muy lejos y... y... los trolls salen de noche Kobe comenzó a llorar amargamente Vale, está bien, buscaremos el camino mañana Por ahora busquemos un lugar para dormir Los trolls son muy grandes y no podrán encontrarnos si nos escondemos bien Los dos caminaron durante bastante tiempo Y finalmente encontraron un árbol hueco. Entraron y se acurrucaron para dormir. De vuelta en el pueblo, Hugo no podía dormir. Pensaba desesperadamente en Elsie. Tengo que ir a buscarla. Todos están durmiendo. Iré ahora mismo. Así que se escabulló en la oscuridad y fue a buscar a su amiga. A la mañana siguiente, cuando Elsie y Koby se despertaron, ella le pidió que le llevara a casa. ¿A casa? ¿Y por qué no jugamos un poco más? Conozco un sitio que seguro que te va a encantar. Pero, oye, Koby, yo tengo que irme a casa. ¿No te gusta jugar conmigo, verdad? No, no, no es eso. Me encanta jugar contigo. Bien, vayamos a ese nuevo lugar. Mientras tanto, Hugo había llegado al campo de las flores hmm. ¿No es esa cinta la de Elsie? Y sí, no, tengo que ser positivo Se le debió caer y se quedó enredada aquí entre los arbustos, así que... Ay, tengo que encontrarla Continuaba esperando lo mejor Kobe, sin embargo, conducía a Elsie a través de un largo y oscuro bosque Oye, Kobe, ¿a dónde? ¿A dónde me llevas? Es justo aquí. Tú cierra los ojos. Sosteniendo su mano, Coby tiró de Elsie a través de unos gruesos arbustos. Ahora, ábrelos. ¡Ah, ¡Vaya! ¡Girasoles! Sí, Coby había llevado a Elsie a un enorme campo de girasoles. Había hermosos girasoles hasta donde le alcanzaba la vista. Los niños se estaban divirtiendo mucho. Mientras tanto, el pobre Hugo había llegado al árbol hueco. Oh, esa es la cinta de Elsie. Oh, no. ¿Y si de verdad una hada malvada se la ha llevado? ¿O si un duende la ha engañado? Y comenzó a buscarla a toda prisa. Elsie y Cody estaban jugando felices... ...pero pronto comenzó a hacerse de noche. Oye, Coby, tengo que irme a casa ahora. ¿Ahora? ¿Por qué? ¿Por qué no jugamos un poco más, eh? Mira, si oscurece, van a salir otra vez los trolls. No querrás eso, ¿verdad? Oh, eh, eh, eh, vale, volvamos hasta el bosque y encontremos otro árbol para dormir. Él sí estuvo de acuerdo... Esperaba conseguir que la llevara de regreso al día siguiente Pero cuando se dieron la vuelta para irse, los girasoles comenzaron a susurrar de repente oh, ¿Qué ha sido eso? Tal vez, puede que sea, ¿un ratón? ¿Mm? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un troll! No os asustéis, solo estoy mirando ¡Hola! Parece que os estáis divirtiendo mucho. ¿Os importa si me uno? ¡Oh! Mi nombre es Jamie. Espera, ¿quieres jugar con nosotros? Pero, ¿no se supone que tú eres malo? ¡Por supuesto que no! Sé que todos se asustan porque soy un... <coughs> ¡un troll! Pero yo solo quiero tener amigos. ¡Ah! Es como tú, Coby. Bueno, supongo que puedes jugar con nosotros ¿Oh, en serio? ¡Sí! Y entonces los tres comenzaron a jugar juntos Hugo había llegado al bosque oscuro y se preguntaba dónde podría estar Elsie Espero encontrarla pronto ¿Qué pasa si está herida? ¿Qué pasa si...? ¡No! ¡Elsie! Hugo atravesó los gruesos arbustos y se encontró con Elsie allí mismo. ¡Te ¡He perdido otra vez! ¡No es justo! ¡Pobre Elsie! ¡Siempre puedes volver a intentarlo! ¿Elsie? ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿Quiénes son? Ah, oh, qué bien, Hugo! ¡Has venido a buscarme! ¡Te he echado mucho de menos! Estos son nuestros nuevos amigos, Kobe y Jamie. Son realmente agradables. Hugo se quedó completamente sorprendido al verla jugando con un troll y con un enano. Pero al ver a Elsie tan feliz de encontrarse con Hugo de nuevo... Kobe se sintió terriblemente avergonzado de sí mismo. Elsie, de verdad que lamento mucho haberte alejado de tus amigos y familiares. Oh, está bien, Kobe. Al final todo ha salido bastante bien, ¿verdad? Bueno, en realidad no. Todavía tenemos que irnos a casa... Y el camino de regreso es largo. ¡Oh, esperad! Tal vez esto os ayude. Es un sombrero mágico. Cuando sacudes el cascabel y pides un deseo, se hace realidad. Todos podemos volver a casa de esa forma. Pero, si tenías eso, ¿por qué no deseabas que alguien jugara contigo? Porque esa no es la forma de hacer amigos de verdad, ¿no creéis? De todas formas, pequeño cascabel... «Deseo ir a la casa de Elsie y de Hugo con ellos y... con... Coby». El cascabel sonó y pronto, todos estaban en el jardín de Hugo. «¡Estamos en casa! ¡Oh! Pero nuestros padres y todos deben haber estado muy preocupados. Lo están. Jamie, ¿podrías desear que todos se olviden de que Elsie había desaparecido?» Jamie lo deseó hizo sonar su cascabel y eliminó todos los recuerdos de los habitantes del pueblo. «Eh, me gustaría que también hicieses eso mismo con mi madre también». Y se dieron las buenas noches y se separaron. A partir de entonces, los cuatro jugaron casi todos los días y pronto se convirtieron en los mejores amigos, lo que demuestra que la amistad no tiene límites. No importa lo diferente que sea o que parezca una persona, la verdadera amistad siempre encuentra su camino.